Eh, respecto a informaciones, vamos a ir contando durante la mañana lo, lo que tenemos y lo que podemos decir a esta hora, bien tempranito, es que anoche se conoció un reclamo de parte de la Asociación Trabajadores del Estado eh, respecto a una, una, una supuesta mala liquidación de los saberes de los agentes públicos. Eh, esto tiene que ver con un acuerdo paritario, que el, acuerdo, el último acuerdo paritario que se firmó, donde se iba a incluir el mes de marzo con el aumento, y desde ATE eh, este, hicieron circular un audio eh, diciendo que Ernesto Franco se había ido e intencionalmente había hecho una mala liquidación de los sueldos. Eso anoche se conoció, se publicó en algunos medios eh, locales, Y hoy en la mañana empezamos a averiguar, a ver qué iba a pasar. Y te cuento las dos las dos campanas. Desde la intersindical, a las 9 de la mañana se van a reunir en el gremio de APEL, eh, que es el, el, el de los legislativos, sí. trabajadores legislativos, para analizar eh, esto. Eh, agarrar un recibo de sueldo y ver si lo que firmaron en paritaria se refleja hoy Eh, en un recibo de sueldo que se imprimieron ayer o se confeccionaron ayer eso es lo que va a ser la mesa intersindical pero hoy muy temprano siete y diez de la mañana nos dicen fuentes del, del gobierno provincial que ya les aclararon a los gremialistas que estaba bien eh, bien pago este este sueldo de, de los estatales que no había habido ningún incumplimiento de un acuerdo paritario. Eso es lo que nos dicen a nosotros, por lo menos es lo que averiguamos hasta, hasta esta hora, que el gobierno provincial, sin publicar nada, sin salir a aclarar nada públicamente, les avisó a los gremialistas, sobre todo a uno en particular, en este caso del gremio de UPCN, que el reclamo que estaban haciendo desde ATE no, no era el correcto y que lo que se pagó o se liquidó en sueldos era... el acuerdo paritario que se firmó hace poquitos días con la intersindical y los gremios docentes. Eso es lo que se sabe hasta ahora, veremos cuando se reúna la intersindical, si tiene otro tipo de información que hasta ahora no la ha no la, compartido públicamente, si se va a hacer algún reclamo puntual, presentando alguna nota y demás. Eso es lo que se sabe hasta ahora respecto a este... Supuesto mal, eh, supuesta mala liquidación de los sueldos, sobre todo pensando en el último acuerdo paritario. Bueno, qué, qué raro todo, Mauro, porque... Todo raro. Sí, porque incluso no lo tienen chequeado bien desde los gremios. No lo tienen mal... chequeado bien, claro, seguramente... Pero, pero ya gobierno... salieron a decir que están mal liquidados. Claro, pero eh, bueno, yo ayer estaba mirando un, este, un recibo de sueldo y efectivamente no figura el mes de marzo, pero cuando estuvimos ahí en la mesa paritaria, Dijeron que se iba a incluir enero, febrero, eh, como dos meses en uno, pero era el 12,18%, y el 5% de marzo, que se iba a pagar con este sueldo, también iba a estar incluido en ese ítem. Ah. Entonces, puede que no lo hayan eh, este eh, sí, tomado sí, sí. En, claro, en el recibo de sueldo, porque ya estaba incluido en el ítem de febrero. Ah. esa puede llegar a haber sido una una explicación más puntual, más, puntill más puntillosa y sobre todo más este de más detalles claro. de que le ha hecho el gobierno provincial a los gremios. Veremos en un rato cuando se reúna la intersindical si hay una novedad, pero esas son esa, esa es la postura, un reclamo de una supuesta mala liquidación y una respuesta del gobierno provincial que por ahora no la hizo pública. Bien, bueno. Bueno, veremos eh, después de las 9 de la mañana, entonces. Veremos después de las 9 de la mañana si es que hay alguna alguna aclaración. Sí, sí, más vale. Y bueno, tendrán que salir a aclarar porque ya está circulando por todos lados. Claro, eh, sí, eh, se sí. circuló un sí, audio, de, en este sí. caso, de la secretaria de, de, de ATE, secretaria general Roxana Rechimón, sí. y también todas las personas que han cobrado empezaron a mirar su recibo de sueldo. Ah, sí. eh, también hay que decir que eh, justo renuncia Franco... Y el, digamos, el último que ha firmado ese acuerdo paritario es Franco, porque es el ministro de Economía. Sí, tal cual. Uno, no sé, no quiere pensar que hubo una mala intencionalidad. No creo, pero, pero no, puede mauro. pasar. Bah, no, no, no creo, no, no pero, creo, bueno, pero no. bueno. Bueno, eh, ¿algo más, Mauro? Eh, no, no, después vamos a ir contando lo, lo que vaya sucediendo, Pali. Bueno, dale, estaremos atentos y atentas acá desde la radio. Eh, cuando tengas novedades, más vale al aire. Dale, París. Hasta luego. Un abrazo. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, salía en la mañana. Kermesera. Nosotros hacemos una pausita, calentamos el agua para el mate nuevamente, lo ensillamos un poco y seguimos. 106 106.1 Radio Kermes.